ser hoy protagonista especial en este también especial Diálogos 3 escuchando si tú la le Royal el Journey by Numbers número 3 Teatro de las Sombras Chinescas empezando a sonar es el tema central de la película Running by Numbers una película de Peter Greenaway música de Michael Nyman del droning by numbers este bis in Trees. soprano, una de las cantantes más frecuentemente utilizadas por Michael Neumann en esta parte de la Traverse de París que estamos escuchando que lleva por título Lemire de Fédere de Gambo Era el título de ese tema ya clásico dentro de la discografía de Michael Neiman Que continúa ahora con nosotros con esta composición titulada Le manifestación". PURC, lo dejamos por hoy. Buenas tardes y hasta mañana.